El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en j e r u s a l é n que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a j e r u s a l é n que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en j e r u s a l é n